salieron de Risa y acamparon en Seelata salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada salieron de Arada y acamparon en Macelot salieron de Macelot y acamparon en Taat salieron de Taat y acamparon en Tara salieron de Tara y acamparon en Mitka salieron de Mitka y acamparon en Asmona salieron de Asmona y acamparon en Moserot salieron de Moserot y acamparon en Benejaacán Salieron de b e n e j a a c á n y acamparon en el monte de Hidgad. Salieron del monte de Hidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom.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 Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibongad. Salieron de Dibongad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.